gritándole ojalá, ahí los ojalá que sí maestro yo me traje un dato de la arena coliseo se llama arena coliseo de occidente yo nomás sí. sabía que era eh, de guadalajara pues la coliseo dice aquí que la inauguraron el 20 de junio de 1959 o sea hace 65 años Y definitivamente los días de los tapatíos no serían lo mismo sin este recinto. Los Martes de Glamour se han convertido en el mejor punto de reunión para amigos y familia que quieren disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. ¿Cierto o no? Sí, fíjate yo siento, bueno, los expertos son ustedes, pero eso del Martes de, de Glamour como que unificó porque antes había como un desdén a... Los de la calzada para allá, ¿no? Ah, y los martes llega de todo tipo, de todo, sobre todo que extranjero. Tremendo, ¿eh? Tremendo tremendo, nos ha tocado ver unos carrazos nos ha tocado ver gente que sale llegan con chofer armada incluso los guaruras salen armados dicen, oh, que se vayan rápido porque no se vaya aquí a armar la balacera sí, y yo bien. ni sabía. Llegan las personas bien seriecitas y se las veas a la salida. Si <risa> sí, las he visto si <risa> sí, las he visto por eso mira, de repente el, el no llegar a la lucha, pero llegar al final a ver cómo salen todos los de abajo, ay qué cosa tan divertida ¿eh? de verdad si. Sí. Mira un comentario pequeño una vez hace unos 10 años nos tocó ver una persona que se integró al grupo de la arena coliseo en la porra y le decían el Le decían el, ay, ay madre, por las secotas, <risa> era un gordito, okay. y ese compa llegaba en un carro, de los más caros que había en la ciudad, y era él ahí. llegaba a la porra, y luego volteaban los muchachos, el, el, los que estaban adelante de Miguel, el, el que, no, que, este el que le estaba mero adelante, el cara de papa, le no, entonces, <risa> ay, ese volteaba para atrás y le decía, a ver con qué apodo salgo, ya madre, que vaya, ay, madre". y el muchacho que, él solo llegaba después y decía, ay madre, ay, ay. gritaba, Solo, solo daba su apodo ya se identificaba, ay que bonito pues es que si sí, nos ha tocado ver esa, esa parte verdad y salen así según ellos muy no, presones no pero en seriecitos y terminan como araña yo no me quise decir así Vean, pero pero royal lo dijo fíjate yo cuando llegué ahí mí me invitaron a a, mi, a festejar mi cumpleaños mi hermana, mi hermana es parte Ajá. y yo le decía que no, vamos a festejar tu cumpleaños yo A mí, invítame un antro, invítame un reglado, es o sea, vas tengo más de dos años, que no faltamos todos los martes, porque desde el primer martes que fui, eh, me enamoré. Oye, yo diría, ¿a qué voy a ir? A ver, puros hombres encuerados, sudados, ¿qué es eso? Y ahora no dejo de gritarles, se da a un hijo y abandona ¡Órale, perfecto! ¡Ay, caramba! Dice también aquí, que yo me encontré el dato, que a diferencia de los rema, de los demás recintos de lucha, este de aquí de Guadalajara se inauguró con una pelea, pero de box. Uh -huh. Yo eso no lo sabía y me pareció muy interesante. Pelearon el Chiquis Rosales en contra de Joe Medel. Y ya el siguiente día se realizó una función de lucha libre, donde pelearon Blue Demon y el Espectro hay un mano a mano pero no, no pude encontrar pero ustedes saben quién ganó porque no pude encontrar supongo que ganó Blue Demon no fue el que mandaste es exi existe un cartel afuera de la arena coliseo de, de esa primera lucha de luchadores y esos Ajá. son ellos dos que dices ellos son la primera lucha eh, pero no fue, creo que fue un año después o no sé, eh, ah, okay. tiene otra otra fecha ah, ah bueno acá pero yo sí, me te no digo que ganó, internet nos miente pero esa, esa, esa cartel lo mandé a él para que me gusta para una impresión de una playera, ¿No una playera? aunque ah, esté playera, chiquito sí. Sí. aunque esté aquí chiquito Y que tenga algo que tenga algo representativo del Arena Coliseo. Sí, la verdad sí. de ¿no <risa> <risa> sí, <vi> <risa> <trae> la suya. <risa> Esta la corto Le quitaron la máscara. Pues de, rim, sin querer, pues yo la traía la mano y la para que, se la no, ¿hay, ¿Y Ay, que Será volver. muy místico, pero mi playera. Antico sí, nunca le iba a quedar mi playerita, entonces, la playera. Oye, pero tienes sudor de mí. Ay, qué bonito. <risa> playera, y ahora qué voy a hacer? De no, nada del divorcio, pero algo. Ah, mío. Okay, pues a ver, maestro, lo dejo hablar porque sí, estoy emocionada que... y no lo voy a dejar hablar nunca. Yo bueno, la la porra como como tal tiene cuántos años? Pues mire, yo empecé en el 2007, yo ya de niño fui a la arena colisea Ajá. con mi papá, después voy a ir solo con mis hermanos, a una edad de 16 años, años ya no fui, eh, me gustó el rock, ya me fui para otro rumbo, ¿no? oh. pero cuando volví a la arena fue en el 2007 y ya había porra. Mm yo llevé a mi hijo pero la verdad a mí me ya había por a mí me me el de haber entrado otra vez a la arena coliseo me sentí algo mágico uh -huh. que ya no yo ya no he dejado de volver a ir a ir uh -huh. en días pasados el 7 de noviembre fue mi cumpleaños y me dijo mis hijos oye dije no es martes me voy a la lucha no, no. festeja sí. el viernes Ajá. y así fue <risas> sí Yo escuché compañero Gallo, que él está creo desde el 2004. Ajá. He escuchado así de, pues, de años atrás. De años a, más atrás, pues nosotros, yo, a lo menos yo, yo tengo dos años y medio viendo Y yo sí me enamoré del lugar del de la terapia, te sale no sé cuánto, pero ahí es gratis. ¿Te sale más ahora? Y en ese lugar es terapéutico. ¿Sabes? Eh, perdone, si gustan avisarle a su gente, nos están diciendo que hay problemas técnicos para estar transmitiendo por la página y solamente nos estamos viendo por Facebook. Entonces, si gustan avisarle a alguien, eh, porque acá me están preguntando, pero ya en eso estamos. Yo te quiero platicar lo siguiente. Eh, nosotros nos tocó ver a Místico en sus inicios. Ay, no es que yo sea fan de Místico, pero sí me gusta. Eh, nos tocó verlo en sus inicios Y fuimos con los sobrinos Que estaban chiquitos en ese entonces Y con los papás de, de los sobrinos Y de repente Yo grito, o sea, yo de por sí soy gritona Y estábamos en la lucha Y yo grito yo nada más me acuerdo así que gritaba Y volaba y todo jamás me di cuenta, de verdad les juro que yo jamás me di cuenta que yo estaba mentando madres, y después de un rato, volteó un compadre y me dijo, comadre con esa boquita come y yo, ay caramba, pues que estoy diciendo, no le puedo mencionar me dice yo, ¿cómo crees? ¿qué dije? entonces, de verdad es una terapia sales así como ligerito de ahí, de todo lo que traías eh, de ocho días antes ahí lo liberas, de verdad es una muy buena terapia. Fíjate que hay veces Que, que uno está indeciso en ir los martes, a veces dice, ah, pues otra vez, ando cansado, X cosa." Uh -huh. Pero ya cuando llegas a la arena, te cuenta que se te formatea el disco y la verdad <risa> cada martes es algo diferente. O sea, cada martes sales con otro tipo de ambiente. Y sí, te vas y te agustreas un, o sea, a quitar el estrés un rato, a conocer gente, a convivir con Porque pues más que nada pues tenemos mucha comunicación entre nosotros sí. y seguimos conviviendo en muchos lados. No, sí se nota, sí se nota. Yo soy integrante de La Porra, ya 10 años, agradeciéndole a Iván González, que es mi sobrino. Él me presentó en La Porra como su tía. El famoso Dayo. Ah, con razón. Soy la tía de todos. Y de todas, y pues le quiero mandar un saludo a gallo porque también él es parte importante de la porra, no pudo asistir pero aquí está también presente toda la porra en sí, o sea todos, todos todos, yepe, todos tenemos yepeto y todos, todos aportamos algo, uh -huh. que es lo que hace, cada quien tiene un don, cada quien tiene un don para que haga que la porra funcione, ¿sí? más o menos cuánta gente es la que forma la Eh, la porra, eh, la porra es variable, me imagino yo que en ocasiones vamos 20, 30 personas oh, en la oh. siguiente semana van otra vez 30, pero 10 diferentes, ya bueno, sí, que están todos han de ser 50 personas sí, sí. o más, no, aparte, pueden. un dato que te voy a platicar de esto que decías del Iván, Iván González, el, eh, yo cuando lo conocí en el 2007, Gallito viene porque él era, tras, trabajaba para una estación de radio, uh -huh. entonces él, él trabajaba para la estación de radio y cuando se arrimaba con nosotros con, con micrófono a grabarnos hacia la porra, nos, ellos, nosotros le decíamos ahí viene radio gallito, ¡Ah! ¡Ah! <risa> por eso le quedó el apodo, el sí. es el gallo, pero eso era, radio el gallito, gallito, el gallito. Ah. eso se le quedo sí. el apodo, si sí, y, y las entrevistas ahí nomás nos jalaba para un lado y a ver el, y en vivo al radio, sí. al, creo que era canal 58, ¿no? entonces Eh, ese es un dato muy que me, se me hizo muy interesante ¿no? sí. de, de, tanto sí. porque el cronista arrimarse allí Al, a en, en el 2012 llegó lucha cumbia pero como como um, tené otro nombre como Batucada. Sí. Ellos sí, eran sí. de la Quinta Calavera. Sí. sí. Entonces cuando ellos llegan los nunca supimos pues qué nos mandó la. Pues, no estos, wey, ah, muy buena pregunta. Hoy les preguntamos. Nosotros fuimos, sí. Ya la tercera <ríe> semana, nos pues empezamos a acoplar con ellos porque decían, pues en otra vez pues no sabíamos ah. quién era. O sea, ellos se acomodan arriba con ustedes. Sí, sí pues. se acomoda ah, la, okay. se acomoda Lucha Cumbia actualmente Ajá. con la porra y en el siguiente fila estamos nosotros y, y hay, hay otro ambiente pegado al alambrado. Uh -huh. Ok. Y hay otro ambiente pegado a Lucha Cumbia, es uh -huh. muy diferente. La verdad son ya que bastas, sí, dimos, La verdad son parte importante los de la, la Lucha Cumbia porque. De por si sí no los aguantamos ¿Hace... y tú diciendo eso, no. No, ¿verdad? Oh, no, no. no. la porra y con la batucada es otro rollo adentro sí, o sea, sí, sí. es otro nivel es, es increíble no, claro, un increíble ambiente que se logra que sientes cuando toca la música yo no veo la lucha oh, no, no, a, no a, a mi me vale gorro música. místico dice yo, yo no la música pero por ejemplo dice el señor escuchar la mejor lucha del mundo sí es cierto porque la, lo mejor es en vivo si sí. sí. así sea una rola de interpretada por un grupo cualquiera pero estás viendo un grupo en vivo, tocar sí. tu canción que te gusta, yo no puedo ver a un grupo allá, ni ir a la Arena México, tengo esta arena en Guadalajara. Sí. Y la verdad es que está muy bonita, nosotros hacía muchos años que no entrábamos, y ese día que me tocó que me tocó entrar, está súper bonita, súper sí. pintada, muy... Los murales, Sí, los sí, murales. la verdad, ah, yo tengo videos, me la pasé así tomando vale, videos todo el tiempo, está muy bonito. Murales, muy sí, sí se, sí se la ve, la sí, se, ve se, se nota. Oigan, ahorita no, nos platican de esa serie, me parece que ya estamos escuchándonos por internet, ahorita nos van a decir si sí o si pero no. sí, no Sí, pero... pero... Les, les puse que Sí, ya, Facebook. pero que ya, ya, me dicen ah, que ya estamos. Bien. Tranquilo, Juanito, todo bien. ¿Te parece si escuchamos una canción más? Aquí en lo que me, me organizo yo también, perdón, porque estaba contestando mensajes. Eh, sería una mentira decir que no checo el teléfono en los programas siempre lo checo pero hoy estaba un poquitito más vamos a escuchar una canción que se llama me muero que no. es <risa> dile que no aguas maestro que es de la quinta estación y según nos dijo roy es la canción que es más conocida por místico así que esperemos lo alcancemos a ver el día de hoy vamos a escuchar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 minuto si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 Búscalos en Facebook e Instagram Como Ciudades Caminables Y cada vez que tomes una foto Etiquétalos ah, okay. ¡Ah! Órale. Ya regresamos maestro ¿No, De lo que se entero no aquí No sabes Oye, a ver, nos escribió María León, dice Saludos mi querida porra, los rudos, los rudos Los rudos, igual Jorge Marla, Marla, León, Marla, Marla León Ah, sí Cierto, ah, perdón cupo lentes nuevos ma león es la cantante <risa> <risa> <risa> saludo ok y, y luego acá está jorge maría dice para que qu no me regañe el rato porque de qué o yo o quién usted no nos no regañamos no Dice César García Hernández, saludos a la tía Forever. ¡Ah, ¡Oh, no, le hace, oh. <risa> no, <ya sé>. mientras <risa> se pegue no pasa nada. Dice, Alejandra Galván Solís, saludos familia, mil ciento pobres, atentamente la prima. Es la otra loca. Ah, ok, <risa> hermana. okay. hermana de la chucha. Oye, se me hace que entonces para ser parte de la porra hay que estar loco. Se me hace, estoy notando. Nada más aceptarlo. El reino y la reina. Puedo entrar, no pasa nada, dice, Mari A.D., saludos Roy. Saludos Roy. Saludos a Mari. ¿Ese que es? ¿También es pegue o no es pegue? No, es Carmen. Carmen. <risa> ah, sí, Carmen. Ah. Uy. <risa> Uy, uh. <risa> okay, sí, Uy, Dios mío. Saludos, hasta su de. Carmelita, Carmelita. Carmelita. Ay, Dios, hasta su de. Ok, Francisco León. ¿Tan lindo mi suegro? Bolo. Ah. ah ¿Sí? ¿Sí su suegro? Sí. ¿A vos? Sí. <risa> <¿Sí, abuela? risa> <¿Sí, abuela? risa> ay dios estoy, si sí, es cierto, <risa> leo usted maestro, no? no, enserio, yo traigo lentes, <risa> son lentes y están mal, si, sí. entra <risa> la risa, a ver, este sí me lo sé, dice, el árbol 3 saludos, ya solo voy a las luchas para pelearme con ellos, ay sí, ay sí, esperamos sí, hoy, a quiero ver, eh, ay, yo voy a llegar como aquí, a las diez a y media, eh, vamos a ver si es cierto, pero, pero, no, quién? se me hace que le va a correr para <risa> lo contrario, pero ya bueno, es bueno, güerito, gritarle, bueno, ah, es, eh, es, bueno es modelo, ah, es, es blanquito y es modelo de videos, ah, ah, güero, güerito, güero, güerito. güerito. güerito. <risa> pareja gay, ah, <risa> no creo, dice Janet Hernández, saludos mi estimado Roy, saludos a la güera, esperemos verla pronto ahí en la arena, ah dice Jorge María, era el mensaje, si era el mensaje para mí, que para que no diga que no nos ve, ah más te vale, dice, ya yasmín y falté yo La pues creo que ya. sí ya. dice dice Saludos, este yo, un mensaje ¿sí? para roy de yasmín dice roy solo va a conocer locas oye y dice el árbol 3 son bien racistas te van a chiquear negros también les decimos negro no somos racistas pero chingas en un término intermedio Ah, Ay, Dios? Con, la, con lucha cumbia, ¿eh? sí. lucha cumbia canto, no, eso, ¿Ah, ya a ves, nunca no, los hemos visto adentro de la lucha hace falta que se haga otro bailongo <ríe> en el casino y vayan sí, con los lucha sí, cumbia sí, Ay, ¿sí, la mayoría de la porra sí. eh. pues yo en cuanto tenga fechas en que, en cuanto nos digan que si sí, les paso fecha a ver dice por último Osvaldo Cartab dice saludos a Bolo, tipazo de persona es que es mi papá ¡Ay, qué bonito! Ay, María! Qué bonito! Hace falta, Diego, ¿eh? Los martes. Pues Diego Osvaldo Carrillo mi hijo. Ah, Gracias, ok. Hijo. ¡Ay, qué bonito! <risa> algo quiere, algo quiere. El, el sábado, yo... 32 ¿No le hace algo? ¿Quiere? De todas sí. maneras Yo estoy viendo en el casino El fenómeno de la gente, pero había gente Nueva, personas mayores de todas las ciudad Y todos estaban embelezados Y la magia de la máscara, yo me fijaba en uh, eso Estaban ellos y la gente En las mesas, adiós Así porque les ven las máscaras Tomándose Y ellos fotos. bien ¿eh? De luchadores de su papel Y ese si oh, ese me rico, hizo padrísimo esa rico, parte. En sí. sí. llegaron plateados el sábado. Las máscaras es algo emblemático de México. Sí. País sí. que vayas, con una máscara, Es que sabes, nosotros platicábamos desde antes que es el el Portar una máscara te da permiso para que hagas lo que se te antoja, porque nadie sabe quién eres. Que, ya te voy a poner una. <risas> que te voy a decir, en estos tiempos, máscara. con esto de los tatuajes, obviamente todo el mundo te identifica, ¿no? Pero es como sencillo, de repente, no se te puedes maquillar el tatuaje o X, y nadie va a saber quién eres, y estás en otro país menos, entonces los colores, las formas, eso es como muy interesante pero si sí hay que ser valiente para ponerte una máscara también yo les voy a platicar aquí la chica del staff el sábado llegó máscara, y ¿verdad? me dijo cómo te atreverías a bailar con una enmascarada y yo sí por qué y que voltea su bolsa saca una máscara y es que se, se, la se la puso y yo ¡Ay! y existe un vídeo donde andamos bailando ahí Trae el rayo aquí ra el ra Sí. pero la verdad es que muy bien y es que no tienes calor o sea también el tener una máscara dice no compré la más ligerita no no está forrada por dentro no nada pero sí hay que saber también cómo portas una sí, máscara claro. y qué tan orgulloso estás no de, de traerla contigo pero fíjate como la lucha te marca ahorita ese día cuando Citlady se puso la máscara del radio de jalisco y luego, luego memoria se fue al tope de reversa se acuerdan sí, cómo el, sí. se aventaba así sí. pero fíjate como en cuanto vi la máscara se te queda grabada la ah, pues, luego, ¿Sí? Es que cada luchador tiene su distintivo, ¿no? <risa> sí. Yo quiero que nos platiquen ahí poquito, yo te preguntaba que si a la Coliseo, a la Coliseo iban de todos los luchadores, tú me explicabas que no, que van eh, de los que son Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, así es, ¿Sí? es que hay varias empresas de lucha libre, está la AAA, está los independientes y lo que es el Consejo de Lucha Libre que es la Coliseo, mm, okay. entonces pues no se mezcla, de cada quien tiene sus integrantes, sus arenas, ¿no? son celosillos. Sí. Pues cada eh, son diferentes grupos Empresas de promotores. Diferentes. Ah, okay, Entonces, okay. pues cada quien tiene su gente. Muchos cambian, se les acaba el contrato, salen mal y se cambian de de empresa. De empresa. Ah, es como un sin trabajar. problema. Sí. Ok, Y más o menos como qué luchadores nos encontramos cuando vamos allá al Coliseo? El difunto difunto, ese a mí me encanta porque la primera vez que, de segunda vez creo que lo vi, lo sacaron en un ataúd cargando en su presentación. ¿En serio? Espectacular, yo estaba con la boca abierta, gritada grito abierto lo sacaron en, en un ataúd En su presentación wow. el cavernícola y lo baja claro, claro. Y, y, es, es, es. y se levanta así se sale así oh, hoy, Ay, como well. Drácula <ríe> <ríe> <ríe> como ah, cavernícola Su melena espectacular y sus calzoncillos Ajá. de cavernícola la verdad, la verdad. O sea, quien se fija en los calzoncillos? ¡Ah! Calzón ¡Tía! <risa> También, eh, Todas nos fijamos en sus calzoncillos En nuestras playeras traemos un luchador que ya murió, Mr. Niebla Y la verdad, pues siempre en nuestras playeras lo hemos portado Porque él hacía un ambiente bien rabalero ¡Sí! Ya lo estuve viendo en videos y, y pues desafortunadamente falleció Pero él es un, una parte Nicolón, importante Nicolón, de la Nicolón, arena Nicolón. coliseo Sí, la verdad no, que bien, sí. a quien más nos encontramos. En el en ocasiones a nosotros con la porra cuando estaba mister Niebla y el Wagner, uh -huh. el, Park, Uy, el, ¿Sí? sí, eh, no, el Rus, pero el Rus eran nosotros, siempre muchas veces la la porra Se piensa la gente que, que no pegamos al, al luchador, que nomás vamos a hacer desmadre, también conocemos al luchador, lo claro. respetamos, lo vemos afuera lo abrazamos, lo saludamos nos sí. eh, tomamos fotos, ya me ha tocado esa parte hay sí. una parte que se debe de respetar sí. como tú lo dices, la máscara la magia de la lucha libre, aparte de la máscara, está desde que cruzas la puerta sí. Sí. entras al recinto de la arena coliseo y ya eres parte de, ya es tu casa sí sí, sí. sí. ellas lo ven, o yo las veo a ellas sí. y que nos da un gusto ver a quienes, al que ves cada ocho días, ¿no? Yo la verdad, amigos, yo la verdad ¿sí? le digo a ella y a Chucky, ya el día que dejen de venir ya no vengo. ¿no? Ah. Ah. ¿No es que todos, todos... Eso dice, no es ah. cierto. No, todos... Es infiel. Ah. Cambiemos diferentes. de tema. Eh, no <risa> de esto ah, comentabas nada, acerca de una máscara, perdón, tía, es que se me olvida después, acuérdate que una vez tuvimos un video, Que lo mandó un sobrino mío, que Ajá. él estuvo allí Estaba Checo Pérez con su hijo a un lado sí. Los dos enmascarados Ajá. Termina la lucha Y se quitan la máscara y se, la, se hacen Una selfie así Ajá. Se la ponen y se salen, ¿no te das cuenta quién está? No, ahí? no. Jugadores de chivas yeah. jugadores de... Te acuerdas? también los, lo los medallistas ¿Ah, sí? Los medallistas olímpicos De clavados, el pollo y el, el, el Duba Aficionadísimos a la lucha sí. De la borra Duba de la Es parte de lo que te digo, o sea, tú puedes estar en un lugar Y nadie sabe, ¿por qué? Porque vas vestido igual al de al lado sí. No no estás interesado Hace en que po... la gente sepa Quién eres, quieres ir al espectáculo y Hace poquito es lo estuvo padre. Randy de Molotov ¿En, en serio? Ah, ni les manden saludos, cancelaron el concierto Ya, ya me acordé Uh, <tose> le mandaríamos una porra, pero no. <risas> Vamos a etiquetar a Molotov. Oigan, eh la intención pues, de ellos, ¿eh? Ellos nos pusieron el ejemplo que quieren que hagamos. ¿Es esa, esa también la cantamos con ¿Ah, sí? todo, ¿no? o sea, tampoco ¿no? me ha tocado. No, Ay, llegas tarde. No. Una... Ya no vamos a dar en los martes. Ay, no. Okay, a ver, nos quedamos en Okay, dice Víctor Rogelio Moreno Beltrán. Buena combinación, lucha y rock. Se nota empatía entre los participantes. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Víctor y eh, el famoso rojas le dicen el roja ah, eh, jasmín de nuevo dice a ah, no sé no sé en qué momento mandó el mensaje pero dice otra ya para leerongo <risa> que es contigo <risa> <¿Qué hoyo? risa> pues no sé por se puso nervioso entonces no en es que amo, dice otra vez tu no, no, no. hijo dice el elroy se quitó la máscara y dijo ya es toda we ya no sé, pero así dijo, ya no quiero entender nada sí. <risa> siguiente comentario claro, que lo comente bien De, dice, tía, yo pensé que solo ibas a gritar no no, no Dime, también voy a ver los calzoncillos la sí, vista los... es muy natural <risa> a mí no me gusta la lucha, me encantan los luchadores ay, ok, ok dice ay Dios giuliano así, es, así se ah, sí, escribe el, el Gavilar, Gavilar, Gavilar. Gavilar. Ah, Gavilar. Ah, es que no somos amigos no, ya, pues en facebook de ah. <risa> dice Venga, saludos a los pobres saludos a beto a beto y a meche no a paco que pues ah, maestro esa. lo andan cambiando dice alan o se hace el árbol 3 <risa> dice una vez a mis tíos y a mí nos tocó ver a enrique bumbury en la coliseo cuando estuvo bumbury y yo estuvieron haciendo los vuelos a su lado de él. Sí. Ah, padre, ah, padre. Sí. Y la gente, nosotros él. los de la porra le empezamos a gritar, "Bomburías, puto." <risa> <risa> <risa> sí dijo, pues sí, <risa> El problema a es que separa, los Los guaruras ah. todo, toda la porra. <risa> que no es contigo, ¿eh? En una actuación de Vicente Fernández. No, cuando fue también. al Faro, ¿Sí? cuando era presidente municipal de, de, de, de, de donde era. Ay, de no, primera, si quiero ir. una vez a cuando quiso ser candidato en Guadalajara, ¿no? uh. Y fue fue toda la arena, coliseo con toda su gente como con cien. Ay, güey. Pues Todo lo mismo que al faro, al faro, chingas a tomar. Y que se viene, que meter, se vino la porra, él estaba abajo. Que se pide permiso en la puerta y va a ser, sube con nosotros para gritarle a sus a los que se llevaba ¿eh? a <risa> él. <risa> Necesito si cambiar hizo, de bando, ¿no? hijo. Sí, bien sí, no cuidado cierto. con guarda. No, so, pues por supuesto. Oye, no dice también. Eh. <risa> Dicen que también iban Lagrimita y un comediante o del usted, canal 4 el, con su el, hijo el, el ah, chistero y el otro el, el, Ramírez. Ramírez, el no sé Rafa Ramírez Rafa Ramírez. El Ramírez Ah él acaba de estar en el casino también tuvo tuvo evento ay no, pues si sí hay que el irme, esto. está con el Rafa Ramírez sí. en ese video, Órale. oigan y luego otra cosa muy interesante, eh, yo pregunté en la mañana que si alguien conocía las canciones con las que entran los, los luchadores y nos llegaron estas, dice Bárbaro el cavernario entra con la cumbia del garrote, oh, Blue orale. Panther con la casa de madera, Oh, este me encantó, súper porque con la bomba, oh, me, me, me, me lo quise imaginar bailando bomba. la bomba, octagón con la bamba, la parca, wow, con el thriller de Michael Jackson, esa me encanta, ¿cómo es thriller o trailer? Thriller, ¿no? Sí es thriller. Triller, ¿no? sí, es thriller. Místico con la de Me Muero y ya, fue lo que nos dijeron el día de hoy. El rayo de Jalisco salía con el jarabe tapatiedo, no recuerdo, sí, papá? sí, papá, sí, ¡Wow! Pues vamos a escuchar una cancióncita wow. más, ¿le parece, maestro? Sí eh, Precisamente vamos a escuchar la de La Bomba ¡Bomba! Para imaginarnos a, a Super Porky ¡Ah, sí! Es demasiada imaginación para mi cerebro, pero no importa <risa> La voy a disfrutar Regresamos en un ratito, chicos sensual Ese teso, el super, sensual. Lo... sensual un movimiento muy sexy sexy. un movimiento muy sexy. sexy y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba para bailar esto es una bomba para gozar esto es una bomba para nenear esto es una bomba y las mujeres lo bailan así así así, así todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, bomba. Para bailar esto es una bomba. bomba Para gozar esto es una bomba, bomba. Bomba todo el mundo sobre to no bailar bomba Bomba da la radio siempre pone bomba la discoteca lo no ponen bomba toda la gente lo no bailan bomba pero todo se acaba acaba y acaba acaba acaba acaba lo y acaba acaba acaba acaba acábalo. acaba acaba acaba acábalo. acaba acaba acaba lo y acaba acaba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 33 10 95 41 94 ¿Salián? ¿Salián? ¿Salián? Sí. julián ¿Salián? ¿Salián? ¿Salián? ¿Salián? ¿Salián? ¿Lo, lo, lo que tú crees es que hay agua en esas ¿Salián? botellas es lo que bueno, tú es crees? Mezcal. mezcalito ay dios mío que le mande solicitud a mechel y te lleva pan mirar ándale si recibo tu solicitud en, para ser amigos en facebook en este momento y nos sigues en anfibios radio te llevo panecito gratis en la noche julián tiene nuez al no no es arándanos eh, amaranto y que me falta Avena. no eh, también pero qué más le pongo al pañal no, el... a que poner algo para las calles Ya no coman de ese pan Ahí está, ya <ríe> lo <le> hicimos <risa> Dice Diego Herrera, saludos a Bolo Diego. Diego. Del, Ah, sí ese, Ah, sí, sí, ya, ya sé, ya sé Diego, si me mandas a mí en solicitud También te llevo un panecito gratis. Llevo Aparezco el... como Mercedes Salazar en Facebook y hay que seguir anfibios Radio. Y la rompieron en el casino, chicos. Sí. Felicidades, Lucha <risa> Dice Yasmín, ¿no quieres que yo también te mande solicitud? Mándame, Mándame solicitud y te quiero conocer en la noche, okay. Yasmín. Panecito gratis. Quiero... Ya, ¿eh? ya no hay más, no, ya, ya no mandes solicitudes. Les quiero que se me hizo padre de Lucha Cumbia. Ellos se presentaron en el casino como de la arena, ¿eh? Ah, fueron sí. bien claros sí. la, la arena coliseó presente Yo Y se me hizo muy Yo padre Quiero agradecer a la arena coliseo Porque gracias a ellos podemos entrar todos los martes Si sí ah, quiero agradecer Ahí va mi pregunta sí. ¿Cómo lograron ustedes ser la porra oficial? ¿Cómo es que ustedes tienen ese acceso? Porque no siempre se ponen así como tan de modo en ese tipo de lugares ¿Cómo hubo ese acercamiento? ¿Cómo llegamos? Sí Fíjate que... No, bueno, eso es fácil. Bueno, lo pobre pero, es en básico. En este es fácil. No, no, no fácil, pero un poquito. O sea, pero ah, de, esos, bien, de esos no va. ¿ah? Ok, okay. Hubo un tiempo que toda la porra pagaba su boleto cuando costaba 50 pesos. Sí. o El boleto todos pagábamos. ¿Desde ese tiempo? ¿Sí, todavía? Entonces pasó el tiempo llegó a haber un acuerdo con la misma administración porque cada 2 3 años cambiaba. Okay. Este, en la administración de, ahora, de actual con el, con el señor que está actual, pues Dani. Pues, con Dani. Él nos dejó a la compañera Rocío ah, que nos dejara, que era entrar 20 personas gratis. Ah, okay. Pero la porra creció mucho. Entonces, en vez de que fuera el cumpleaños de Chio Éramos como 35, 40, porque queremos festejar el cumpleaños a Chío. Ajá. Y dijo Chío, le dijo al señor, oiga, pues todos vienen por mi cumpleaños, pues pásalos. Así fue una cosa ¡Ay, qué padre! muy bonita. A eh, ese aspecto pasó. nos ha apoyado mucho la arena Coliseo, porque la verdad sin ellos la verdad no entraríamos muchos la verdad, si sí, pues quiero darles saludos a Dani, sí. a, a Olga a chicas, Nancy, a, a, a todos los que están en las entradas por apoyarnos siempre y saludos y al rato nos vemos, si sí, otro Qué dato que muy, eso es muy bueno, aparte de todo la porra consume si ¿Sí me sí. eso es muy eso es importante, muy, muy es importante. un dato muy importante es que yo a veces les digo, yo no pisteo pero yo me mete compro unas dos chelas para que sea, órale sí. cabrón, tome Es toma, que es como el círculo, toma, <risa> <se me> <risa> es que es, me tengo, me tengo es el tomado. círculo completo, o sea, no te puedes ¿E presentar a un lugar. Él también toma mucho y a todos nos invita, a todos sí. a ah, ah, ah, Nunca me ha ah, tocado ah, una, ¿eh? Ah, nunca. rato, ah, <risa> acabo de ganar una apuesta a su hermana, ganó ah, el Atlas y al rato me van a llevar un seis. ¿Ganó el Atlas? Dios, eso sí es novedad, ¿eh? ¿A quién le ganó el Atlas? Dime. Al Ah bueno, golpe de suerte. También quiero agradecer <risa> quiero agradecer a Bolo Yo personalmente, porque gracias a él, también él es el que motiva mucho la porra. Beso. O sea, él es el que beso, está... beso, beso, Él es el que está organizando. Pero, <risa> es <risa> y ahora hay que gritar esto y yo ya con la batucada. ¿eh? Préndele el tambor, tambor y... ¡Vámonos! ¿todos, es que todos, todos, Pero es que se canso ¿no? mucho ¿no a... sí, la garganta. Así lo voy a mediar, así lo voy a lado. Todos de... cooperan. ¿todos? Hay un dato que se nos ha olvidado que me decían ellos sí que platicáramos. En el 2017 vino Gala Luterrot de nieta de Salvador Luterrot sobrina nieta uh -huh. y nos hizo una entrevista a todo el grupo eh, grabaron ¿es el un documental? Sí, ah, es okay. el, una parte del documental oh, de Netflix que fueron cinco. uno documental. de esos cinco programas fue en Guadalajara uh -huh. y nos grabaron de una de y media de la mañana a 3 de la mañana para hacerlo en silencio Porque querían que toda fuera adentro de la arena. ¡Ay, qué genial! Junto a, ¿dónde de hecho, se, creo que donde sí, donde la se la se pone Donde se pone la batucada y la borra. Ahí fue. Ajá. En ese la mismo la lugar. Duró hora y media la, ya para poderlos ellos editar. Y salen muchos, muchos compañeros salen en esa. Y, y ella fue muy clara con nosotros. Y nos, nos apoyó mucho. El, el haber hecho eso. Le dio sí. importancia a la porra. Realce, ¿no? claro que algo. sí. Aparte de todo, la gente que entra a la, a la arena, se hace un desastre y nos gritamos cosas, pero a la salida todos. Se Amigos. Se Amigos. saludan Amigos. y va a bailar y la, claro Y la verdad, todos pues somos muy conocidos ya y ahí todos, todos son conocidos. Yo los veo y, y se, se pasean así como por su casa, de verdad. Déjenme hacer que ya me dijo Yasmín, es la que me agarró de la mano y me llevó a ver a Místico. Ya me está peleando pero tienes panecito asegurado <risa> si me manda solicitud ya <risa> <Jasmine. risa> fíjate que qué padre de verdad que volteen a ver a, a gente que hace algo así de corazón porque ustedes no van por un sueldo ustedes no. al contrario van con una lana extra porque van a consumir y saben que hay que ser recíproca la cosa ¿no? claro que, perdón, sí. a mí este me pasa de verdad que tengo un poquito más tiempo llegó a ir un chico de puerto rico uh -huh. ciudad de puerto rico en algún momento festejamos los cumpleaños ahí afuera y nos toca invitar pues, a los que a los extranjeros a los que andan bien ambientados uh -huh. y llegó como un año después en cuenta que fue noviembre cumpleaños de mi hermana cuando pasó eso yo andaba bromeando con el cuchillo y quequi yo y yo. Así nos conocemos. Es, es, es la que me es, el, que trae el cuchillo y que el cumpleaños y yo así como que hacer un no acuerdo. acuerdo. Se de mí, de Ay, señor mi... Fox. Me voy, pero quería salir en la tele. ¿A Adiós. A la viva ah, se duerme a las 8. Uh. 8.15 ¡Eh, <risa> le ¡Hey, be, bueno, si se, se le va el le va el camión Se le va el camión <risa> es, digo, Me voy a pie <Lutherans> No, dineos, <risa> no, <3 dineos>. no, no, no No, no, no, la copia no, Saca en Ya ni le diga que se regresa. <risa> Ay, Dios mío. La ten se va. Pero sí, fíjate que yo como lo veo es un ganar-ganar, porque también para la arena coliseo, pues Mira. ustedes ponen el ambiente. Sí. Pues a veces la gente llega así es como como tímida, como... Como con miedo, que, ¿qué es que, esto? La verdad es que... <risa> ahí parados a un lado de nosotros y les gritamos, aquí es para gritar sí, así, es? Así, así de bonita y <risa> callado adiós, oh, que es eso que inclusive ellos mismos nos dicen, hey, grítale a mi compa a mi amiga o sea, es un ambiente sí. muy diferente vos sí, lo sabes sí, he ha habido ocasiones que la, la gente de abajo sí, claro. que viven con Mucho. grupo, se riman y me dicen a quien sea, los que están en el alambrado les dicen, grítale algo a aquel se llama este, y dan el nombre <risa> y luego los Pero, de alambrado dicen, pues dispáralos una cerveza y sí Órale. dos o tres dobles. muchas, eh, pero estos cabrones todo como tres veces les tiran carrilla, tres veces hacen la porra. Imagínate estar, o sea, Vas en cognición y de repente hoy es que te gritan ahí dices, "No manches, bueno, ¿qué es, que es, que es si, eso?" Te das cuenta que si fuera yo, no, bolo, La porra va a gritar Volo, te, sí. ah, pues claro. no, te no les voy a decir mi nombre. Ver, sí, sí, uno de, de de traje. Trabaja en Liverpool. Y ah, ah, ah, así, o que llegue a alguien, le, no, no se la mesa rosa. rosa, rosa, rosa, rosa. O que llegue a Rosita. Ajá. A mí, el de Rosita es poco. El... <risa> <risa> la... <risa> Qué malos. O que llegan así personas gorditas y vuelta, vuelta, pero la minerva. Ahí es no, sí. Qué feo. Es parejo, es parejo. Pero volvemos a lo mismo, nadie se enoja. Lo que pasa en la lucha, se queda en la lucha. claro. Lo que pasa en Sí. Ay no, eso, sí. como, como <risa> no ir pues ya cuando llegas a la me quiero regresar. por favor. A la, a la ah, ay, ay. Oye, fíjate, eso es una cosa, no la primera vez que fuimos, pues estás bien ambientado y baile, y baile. Y de repente los de seguridad, yo vi que le dijeron a Pablo, ya córtale, córtale. o sea, ya, y le dijo como por segunda vez y Pablo, eh, bueno, bien emocionado, entendido. pues lo que hicieron fue que se agarraron, bueno, no se agarraron de la mano, pero se pusieron dos de los de seguridad, si no, no, no hay que hacer chismes, se pusieron dos de seguridad <risa> y comenzaron a caminar sí. para poder sacar a la gente yo bien lista me puse del otro lado dije yo aquí me quedo pero si sí voltean y, y te ven con cara de ya váyanse, es muy justo porque no sabes desde que hora están ellos ahí y aguantar la gente, o si sea, sí es cierto pero es que es muy poquito el tiempo sí. de espectáculo de Lucha Cumbia es poquitito, no entonces a nosotros a veces nos tocan que 20 minutos y... y bailando en un ladrillo si, sí, si sí, sí. sí, no, a veces estoy grabando porque le iba a Pablo, los voy a grabar y estoy grabando y los videos salen El mío. último el último martes que fuimos este Pancracio, pues casi les pegaba con el trombón sí Sí. No, y la gente se acerca porque ellos comienzan Como con su espacio Mira, y se, claro, van verdad, se van recorriendo sí, ellos, es que que Se van recorriendo Sí, la verdad que la ellos, sí Sí, sí, sí, ahí, buena ahí buena nos, salga, nos vemos Nos aprecio mucho Dice Mari ver, Saludos para Chuy y Roy de parte de Carla Nos vemos al rato Te traje un pequeño chequeo ¡Ay, voy a llorar! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito. Lo que, Mesudo, claro eh, que sí. Ay, muchísimas sí, gracias, dice, Roy. El, sí. soy de esas, soy de que esas. Que si después se puede hacer otro programa donde podamos asistir más, sí. Tarde, por el horario. No, de hecho, eh, no, si no, no. Sí, no lo vamos a comentar aquí al aire, pero sí tenemos planeado ya lo que queremos hacer, eh, de hecho para que nos griten ahí todos y ya lo estamos planeando ¿eh, además sí, ya Si sí, se puede, sí, de hecho, sí, eso ya lo platicamos. Eh. Yo agradezco a toda la porra en especial. A y a Roy porque organizaron un festejo de mi cumpleaños participaron todos mis sobrinos y las sobrinas también oh, qué y un abrazo a los de seguridad porque a la una llegaron a corrernos ah, <risa> se acabó la fiesta pero de verdad Oye, pero muy hasta divertido. la una nos dieron chance muy padre todo porque es organizado hemos también participado en bikini fest en chapala así ah, vi yo Parte me vi me los ido. estados de rollo donde anda Ay, no, Roy, en serio <risa> hemos ido a hasta uh -huh. guayabitos. Hoy también este hicimos un evento y niños de cáncer con máscara, oh. Participamos Ay. con ellos con cáncer dato, estás, te, oh, sí. hay que acordarles que también la Los luchadores están haciendo algo para el 30 de abril y quieren que la gente lleve un regalo hoy dentro de ocho días para ah, ellos llevarlo al sí. el hospital civil, independiente de los que regalamos nosotros, sí, sí, claro. pero sí. ellos quieren hacer eso y comprar comprar un juguetito para apoyar al luchador porque a mí se me hace algo importante sí, claro en los si sí, ahora para el día del niño con y la Pobacorra que... quiere regalar el día treinta de abril pero, en la arena. Para pero, el, arena. pero para el que guste hoy, hoy o para el próximo martes poder. llevar pueden para llevar. los niños del hospital civil ahí en la arena coliseo se están recibiendo sí. los juguetes sí. ok pero es juguete, para, sí, para... para, ¿Para que ellos puedan llevar si sí, sí, apoyarlos okay. hoy martes se hace, se hace la perdón se recaudan los no, juguetes recauda para llevarlos al para... hospital civil uh -huh. por parte de los luchadores okay. sí okay. Y, el y el siguiente martes sí, también, también, también va a haber este acopio uh -huh. igual participen con nosotros porque también vamos a dar regalos a los niños en la arena no, no, no, no. ay qué bonito sí. Oye, y yo yo les adelanto mi cumpleaños es el 2 de octubre por si puede pasar <risa> <risa> con nosotros este jamás sí. en la vida okay. no pero la verdad es que un maestro sí, sí me voy a portar muy bien porque yo sí quiero este uno de mis festejos, Tienes allá. Tienes que Te vamos a festejar arena. con la ah, lucha tunda y afuera con las mañanitas. Sí, ahí. Ah. No, y aparte, Antes. ay no, afuera no, eso me da vergüenza. Eso, eso, <risa> no, no, no. Te ponemos no, máscara. máscara. ¿Qué? ¿Qué te, ponemos te ponemos máscara. máscara? Te ponemos máscara? Ah, bueno, te más una máscara ver? verde, porque con eso sí me da una vergüenza. ¿Sabes qué? Muy padre todo. Nada me da. ¿Verdad que? ¿Sabes que Al final del programa, al final del evento llegó una señora y me dijo, oye, A tu, es, a, mi es, a tu esposo, a mi esposo le encantó tu camiseta, de verdad y se estaba bailando y te estaba siguiendo con la camiseta, ¿De y yo, es órale la, de ah, es sí, a a ver. la verdad no, sí, y hoy me traje sí. este, este, ¿quién es? ese es, el, ¿Es el Demon, demon. está Yo soy aficionada. Bueno, pero hay que decir que Ray y él diseñan las playas? Sí, Por los favor. que quieran ahí, les dejamos el, el dato Ray. Así rapidísimo, dice Yasmín, que tú te sales pronto, pero nomás a pistear, Roy. Y luego dice, aquí no, suena, no, que, te, que tú organizes, es tu espacio, dice dice Jesús Muñoz, alegría, saludos a todos, a la tía, Roy, Bolo y saludos. toda la compañía. Saludos, okay. Chuy. Sí, Saludo saludos. Saludos también es parte importante. Amigo, yepetio. Yepetio. Pues ya nos, con no sí. ya nos tocará conocer a los abuelos. Ya nos tocará conocer a los Es un jovencito como de 35 años y un chingo de meses. Sí. <risa> nos anda no, llegando. Es y pelo blanco. Amigos. Ah, ok. De los que te acuerdes y los demás que no se han sentido. Primero quiero agradecer a todos. Porque sin, sin ninguno de ellos se formaría la porra, yo sí estoy agradecido con todos, gracias porque van todos los martes, quiero agradecerle a Alejandra, Bolo, al Gallo, Chucky, la tía, Neto, y el Santa, Chío que ya no va... Ah, no, ellos eh, no. Osvaldo, el churrito que especialmente le <risa> pidió saludos, el Rudo, o sea, son muchos el chorrito, pero si no fueran ellos. Y la saben por qué le decimos la el... el... el... <risa> nave. Pedro Picapiedra. <risa> pues sí. todos Pedrito. gracias y próximamente Neto. se espera algo muy bueno, alguien que se que acuerde de otros nombres. Fer, sí, porque ya nos vamos, chicos. Es, es parte importante, Fer, este Neto, Ay. Pillo, Gallinota. Este quién me tío Fraga eh, no, Chilli, la Cheli el Cougar o oh, son, son nuevos, ¿verdad? ¿sí, Creo. Sí, tienen ¿tienen poquitos. Poquito, poquito, ¿sí? poquito? ah, ¿sí? Un año ¿no? más Saludos más. A, a Leo, a Rudo, eh. saludos también a Tecatito, saludos a Adri. Jessie ya está mencionada. Saludos a las sí. personas que compartieron y que nos estuvieron gracias, viendo a todos gracias. eso. Sí, gracias. gracias, a gracias. Y a todos los que nos van a ver después porque por el horario a no siempre van a pueden vernos y especialmente anfibios por darnos la oportunidad oh, al de expresarnos y de reír un poco con <risa> nosotros. <risa> Poquito nomás. Bueno, <risa> pero es la primera vez, no es la última. No, no nah, va a ser la última, nah, ténganlo nah, nah, por seguro que no. Lucha Cumbia que gracias a ellos me conecté con ustedes. y sí, ahí nos vemos. a realizar vimos. este programa y nos vemos al rato si dios quiere ahí nos sí. vemos una chela <risa> por... no, apagar, no, no. apagar apuestas sí. no de verdad muchas gracias sí, chicos por haber estado esas, aquí si pues. sí, además mirarte con el calor hay pretexto la verdad pero sí muchísimas gracias yo a lucha cumbia gracias porque luego me dejan poner mis cosas ahí atrás porque quiero no puedo cargados no puede ser pero sí De verdad, gracias. Esperemos pronto también poder platicar con la gente de la Coliseo, sí. eh, para que ellos nos den su punto de vista como arena, como espacio, ¿no? Sí. También sería muy padre poder platicar con ellos. Y pues, nos tenemos que ir, chicos. Muchas gracias. Por gracias. ¿Pero tienen redes sociales? No, Ay, no, hay... una... no, no, no y porque no cosa hacemos redes social de ah. oficial sí claro que sí sí pues es que es como elemental sí. para emocionar más a la gente Vienen no cosas buenas para la porra y para toda la gente Vienen eso pues juanito nos tenemos que ir podemos poner un minutito de canción de la última sí ah, ponle todo entonces <risa> digo si se puede pues ver, ya estuvo vuelta. Vámonos, Bernario, lo Ahí está Lucha Cumbia. Ay, ahí está Lucha Cumbia. bailar es soñar con los pies nos escuchamos la siguiente semana anfibios radio